Creo en la vida, creo en el espectro, de los días beta y las personas gamma. Creo en la luz del sol, creo en cascadas y molinos de viento, entre ciclos y mecedoras. Creo que la semilla se hace brote, y el brote se hace ardo. Creo en la magia de las manos, y en la sabiduría de los ojos. Creo en la lluvia, y creo en las lágrimas, y en la sangre del infinito. Creo en la vida. Aunque he visto el desfile de la muerte, Marchar por el torso de la tierra, esculpiendo a su paso cuerpos de barro. He contemplado la destrucción de la luz diurna, y he visto rezar y cuadrarse ante gusanos sanguinarios. He visto a los buenos volverse ciegos, y a los ciegos tornarse ataduras en una sencilla lección. He caminado sobre cristales rotos, he mordido el polvo, y he metido la pata, y he respirado el hedor de la indiferencia. Me encerraron los sin ley, me esposaron los odiadores. Me amordazaron los codiciosos. Y si hay algo que sé, es que un muro es solo un muro. Y nada más que eso, se puede derribar. Creo en vivir, creo en el nacimiento, creo en el sudor de mar y en el fuego de la verdad. Y creo que un barco perdido, guiado por marinos exhaustos, mareados, aún puede ser dirigido para que regrese a la puerta. <tose> A truncheon thing The ice is coming The sun's zooming melt down expected The wheat is going to live Engine's stuck on him But I have no fear Cause London ain't drowning I live by the river To the imitation soul Breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you not nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, into engines start running, the wheat going to be a nuclear error. But I have no fear, because London has drowned in high. aquí una semana más en 1984 de Titoyeta Radio aquí en Algaida para el resto del mundo hemos empezado con London Calling de los Clash y bueno haremos esta tarde que sea lo más acogedora para todos vosotros desde aquí desde Algaida, Titoyeta Radio 1984 i aquesta setmana eh, no tenim els comandaments a en Fede, parlem-nos eh, eh, aquí amb els botonats. De tota manera aquesta setmana una setmana on s'estan recollint firmes eh, per evitar la, bé, totes, eh, tota la mandanga i tota aquesta història que es volen muntar amb allò de se, eh, eh, saber o no saber si hi ha petroli a vora Eivissa o entre Eivissa i, uh, i València i s'estan recollint firmes eh, per, per això, per, per evitar. Sembla que sé que tant els poders eh, econòmics com els poders polítics que tenen eh, ara mateix el poder doncs, eh, no s'acaben de declarar o no. El Manco en això diu que no. Ara, eh, des del govern central, evidentment, diuen que sí. Aquí a nosaltres ens la rebufa les eh, se seves discussions i tenim ben clara la nostra, nostra actitud, que serà eh, evidentment que no. Més esperem que no. perquè deim que no, que dèiem que no uh, en aquestes empreses, en, aquests, uh, en aquestes conveniències que tenen entre polítics, aquests polítics i, i aquestes grans, uh, multinacionals, i que s'estan afavorint mentre eh, la gent que s'està buscant al carrer, la vida, les quatre, els quatre dobberats que, que, que per dur-se coses de menjar a la, a la boca els estan eh, putejant d'aquesta manera com és la, amb la llei tan cínica que se vol, que s'està se inventant a l'Ajuntament de Palma, bueno, no és que s'hagi inventat, és que l'està copiant, però bé que vol treure per fi al carrer amb aquesta llei cívica, que també evidentment entenc que no. I ja per acabar de tota aquesta història, doncs, evidentment ara a les 6.30 recordeu que a la plaça Espanya teniu una, una manifestació que esperem que hi hagi molta gent. Nosaltres des d'aquí intentarem, intentarem cobrir uh, aquesta, aquesta, aquesta manifestació I, i res, és en contra, evidentment, d'aquesta política governamental que vol, vol bé, tornar a la política de, dels avortaments de 30 anys enrere. Bé, bueno, 30 anys enrere, això va. Però bé, bueno, que vol evidentment un retrocés amb aquesta, amb aquesta història i que ni tan sols els mateixos s'aclaren. Però bueno, anem a seguir escoltant una migueta de musiqueta i després vos introduirem a qui som i que estarem llegint, perquè avui tenia un període de coses per aquí per llegir xules, amb una presentació d'un llibre que evidentment no és nou, però que per mi ha estat una, una bona descoberta. Així que, si vos pareix, anem a donar-li el play a algo. Menys i molt Jo crec que sí. Dale play. World Bank, so your country is safe, no food or medicine, just factories, minors and dads, peasantry won't surprise, let's go. pues ya sí lo decía ayer Oviafra esta canción que llega el nuevo feudalismo New Federlings del LP de, Audici, de Audicity of Hope o Hoy es que estoy un poco dormido yo aún estoy que llevo una semana muy ajetreada A Carlos no Taffeta Effects que ha que acaban de fe, no, no no no y cae well. no Bueno este es el LP que sacó en el 2009 Oviafra con su banda Eh, yo lo voy de Guantanamo school of Medicine mm -hmm. y es estoy esperando a que me llega las manos el segundo lp que es lo sacaron me verdad que el año pasado a principios que se llama white people of the stone seguro que es tremendo también porque está viendo los conciertos que hasta montando por la costa oeste de Estados Unidos y por el sur de canadá y como siempre ya lo voy a estar haciendo un espectáculo como dios lo manda dando siempre sus repvindicaciones a esta política que cada día nos tiene más traumatizados a todos. Buah, sí, sí, sí. sí, sí. Mm -hmm. I di... Mira, uh, jo ara el que tenia ganes era presentar un poc aquest llibre, però abans de desvelar tantament quin, quin és, uh, volia llegir un, un, un troset d'espròleg de, que diu així, quan Richard Nixon... Enarboló el eslogan de ley y orden en la década de los 70. Este se usó en parte para desacreditar al movimiento de liberación negro y para justificar la utilización de las fuerzas del orden, los tribunales y las prisiones contra figuras claves de este y otros movimientos radicales de esa época. Hoy en día, el emparejamiento irónico de un índice decreciente de criminalidad y la consolidación de un complejo industrial de prisiones que hace del incremento de la tasa de internamiento una necesidad económica ha facilitado el encarcelamiento de dos millones de personas en Estados Unidos. En este contexto ideológico, a presos políticos como Asata Shakur, Mumia Bujamal y Leonard Peltier se les presenta en el discurso político popular como a criminales que merecen ser ejecutados o pasar el resto de su vida entre rejas. A finales de los 90, la histeria racista centrada en Asata fue re reavivada cuando al aparecer el Cuerpo de Policía Estatal de Nueva Jersey conven convenció al Papa Juan Pablo II de que aprovechara de que aprovechara su primer viaje a Cuba para presionar a Fidel Castro de manera que, que accediera a extraditarla. Por si fuera poco, la gobernadora del Estado, Christine Todd Whiteman... Uh, Whitman ofreció una recompensa de 50.000 dólares cuyo importe posteriormente se dobló por el regreso a Asata y el Congreso aprobó una ley en la cual se instaba al gobierno cubano a iniciar el procedimiento de extradición. En una carta abierta dirigida al Papa, Asata formula una pregunta que debería preocuparnos a todos. ¿Por qué me pregunto, me, uh, me, ¿por qué me pregunto merezco tanta atención? ¿Por qué represento tal amenaza? Todos tendríamos que, que plantearnos seriamente estas preguntas. ¿Por qué se le ha erigido como la enemiga pública número uno de los años 70 solo para volver a aparecer a finales del siglo XX como un objetivo particular de gobernadores de Estado, del Congreso y de la Orden Fraternal de la Policía que se le ha obligado a representar qué función ideológica desempeña esta representación por eso eh, forma parte de, de las palabras que, que le dedica Angela Davis eh, eh, a Sata Shakur una autobiografía que, que, que està editada per Capità Swim i, i Ràgida, és un, un llibre que a poc a poc anirem, anirem comentant. Si vos pareix, eh, digues sabem que vos posarem ara. Bé, eh, abans de seguirm un poc més de punt eh, de fa un grapat d'anys, me un Vull enviar una salutació al meu menut, que té un costipat molt gros i espero que se la recuperi molt aviat. Eh, Des d'aquí, un saludo grande a tu pequeño. Bé, doncs eh, pues res, continuem amb set sabatades de bona música i anirem amb un grup eh, format en 1971 a Detroit, abans de que el punk fos punk PUNC, Manco Xopos Internet, un grup format per tres al·lots eh, molt joves de Detroit, i això se diu en de death i això és un tema seu que se diu keep on knocking Uh, sí, el que estàvem llegint era el pròleg d'Àngela Davis de Sata Shakur, uh, i bueno, avui havíem pensat també de fer un programa així uh, una miqueta negra, per dir-ho manera. I mira, un llibre que ja havíem presentat algunes vegades, que era el llibre de Jerry Rubin, Do It, Escenaris de la Revolució, que havien comentat per pel tema llipis i tot això, uh, té justament un espròleg, uh, un fantàstic pròleg, d'un uh, personatge que era Nell Rich Cleaver, que va ser, uh, ser uh, ministre de propaganda dels de, de Panteres Negres i que després també va, va, va pujar una mica més amunt de, intentant a, a entrar, diguem-ne, dintre del govern. Però uh, deia així l'espròleg de, del llibre d'en Jerry Rubin, deia així, el primer capítulo del libro de Jerry lleva por título Hijo de América. Esa es una más de las flipadas de Jerry. Es imposible que sea hijo de América. Lo escriba como lo escriba. Jerry no es indio. Es un descendiente de los invasores. Yo estoy a favor de una dictadura de los indios. Es su tierra. Me tiene sin cuidado que queden todavía muchos o pocos. Si hay un solo indio vivo, yo estoy a favor de hacerle monarca absoluto. Incluso aunque sea un idiota. Los indios tienen ese derecho. No me interesa ningún argumento en sentido contrario. Todo argumento queda refutado sin discusión posible por la heroica resistencia presentada por los indios ante los invasores europeos y liderada por grandes guerreros como Tecumesh, Torosentado y Jerónimo. Pero Jerry es hijo de algo. Él lo llama América. Lo que los indios puedan pensar al respeto no se tiene en cuenta. De acuerdo. Jerry es hijo de la América que no tiene en cuenta a los indios. Necesitamos un lenguaje que condense todo esto en frases. La mayor parte, uh, la mayor parte de la historia de América puede sintetizarse en las seis letras de la palabra sangre. Jerry es hijo de la sangre. la super descarga de Body Count con Necessary Evil de su gran disco eh, Born Dead, Nacido Muerto, el cual tuve oportunidad de ver fa un grapat d'ans també en els primers festivals de Madrid y puedo asegurar de que son la hostia. Sí, la verdad es que seguramente que cais ti en directo debe ser apoteósico. Pues sí. Web, darse que hay una llamada una llamada por ahí y el teléfono, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir mientras cogemos esa llamada o sabemos Sí, pero no quién... es el teléfono de la radio Ah, no es, mal, es el teléfono de la si radio, no, tenemos por aquí un, un timbre <risas> <risas> Cosas del directo siempre pasan Me mola, mogollón no, Bueno, tenemos por ahí más cositas, ¿no? Creo yo Sí, sí, sí Vamos sí, a poner sí. una banda que se llama Venga, The Controllers, The Controllers. El 1977 Por Keith Spile Johnny Stingray y Gay The... Austin no vos creieu que jo sé massa d'aquestes coses, ho estic llegint tot, però, però vamos, per una mica d'informació. Uh, si vols... Uh... A més, que justamente pone que anys més tard en una tarde de verano, se unieron en el 77 al grupo DOA, de Dan Davis. That's bueno, ¿qué canción vas a poner de banda Light up Pues a uh, Twilight se diu, crec que així és la cançó. Uh, si voleu, volau, ho, hem que hem que què diu? Que aquests... descúbrem d'esta de banda, no? Que per a mi és una novetat. De Controllers, Somi. de banda que hemos descubierto hoy. Pues sí. <ríe> gran, gran, gran banda. ¿Este grupo que se llamaba, Luis? de Controllers. de controllers. controllers. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, pues no, no. descubriendo más cosas, que justamente Luis lo está descubriendo aquí con unos grupos que yo desconocía. Ahora, y, yo. Eh, <ríe> y tú también, ¿no? <ríe> Pero es bueno descubrir a veces cosas pues nuevas mira, para eh, ir innovando. hasta sí, guay, ¿no? Porque... Vos eh um, aquell cantant va estar de festa que a la vespre amb aquells altres altre no? i coses aquestes <laughs> sí, i, claro. però um no tenim ninguna dada d'aquesta, me les podem inventar, si vols. Però... No, no, no. no. Basta, Basta'ns les cagades que direm, ah, que segurament n'hi no, no, no. haurà algunes. No, Tot... jo crec que no, que n'hi haurà moltes cagades. De totes maneres, això ha estat com una, com una, una investigació de tots, eh? mm -hmm. justament aquest mm -hmm. leitmotiv que teníem. Ah, sí, gràcies per posar-te's auricular, així ah, m'assens. Ja. I... <laughs> I, I, I perquè realment aquesta aquest fila argumental que avui m'havia inventat respon a un element, que és que el dia 21 de febre, o sigui, divendres que ve farà 49 anys que vàrem matar amb 713 bueno, amb ma, el còmix. Bueno, varen assassinar amb set trets amb el còmix. I justament com que m'estava llegint el llibre de Nassata Shakur, he començat a recopilar tot tot que tenia, tot el material que tenia de uh, afro nord-americans. Bueno, jo justament també teria pensat fer algo así paregido, però el rollo és K i miremos concido i podem ir mesclant un poc així lo que és el punk rock, hardcore acá rieman blues or un poco de todo que justamente pues mira conlleva un poco a lo que es esta, esta este, este esta escena así musical que han compartido tanto blancos con negros hasta con indios y yo que sé hasta con gente de muchos lugares del mundo o sea no tiene no tiene justamente que se de, de una raza Sí, no, y bueno, yo después encerramos una miqueta, este tema con Ahora que escoltarem. Ahora pues mira, escoltarem, pues mira, eh, más bien escucharemos hoy estoy un poco espeso y prefiero más hablar en castellano, lo siento. Y escucharemos justamente un grupo que se llama De se Selecter, que son oh. de Inglaterra, seguramente que mucha gente hace tiempo no lo escucha y es un buen momento de escucharlo con una cantante se llama Paulina Black, gran voz que tenía y que tiene aún, me parece que esta chica con una canción rara de un EP que descubrí por ahí que se llama Volumen 2 y la canción se llama Someting Burning The Selector Larry, dale. Cien años después de que entró en vigor la proclama que abolía la esclavitud, Martin Luther King Jr. hizo resonar el grito desesperado de los ofro norteamericanos. «Estamos hartos de simbolismo y de gradualismos de «miren hasta dónde han llegado». «Estamos hartos del «hemos hecho más por ustedes que nadie». «No podemos esperar más, ahora es el momento». Portador de este grito, King anunció la marcha a Washington con el propósito de presionar al Congreso para que cobra, para que aprobara una ley de derechos civiles, lo suficientemente fuerte para garantizar que la comunidad afro-norteamericana no siguiera siendo tratada como de segunda clase. La manifestación se llevó a cabo en agosto de 1963 y ante un auditorio calculado entre 200 y 250.000 asistentes, King pronunció su famoso discurso i have a dream. Tengo un sueño que un buen día nuestro ser se eleve para vivir en concordancia total con nuestro credo. Todos hemos sido creados iguales. Y de eso es lo que decía Martin Luther King. Para, para, para, para, justamente a en, en, en, en Malcomics, que evidentemente formaba parte de, de un otro momento, si sí, Martin Luther King podrían decir que era de... de aquest moment dels drets civils, d'un pacifisme i tal, però justament amb Malcolm X en aquest cas uh, li deia això en respecte a aquesta marxa de Washington. «Los negros estaven en les calles, hablaban de cómo iban a marchar sobre Washington, qué iban a marchar sobre Washington, desfilar ante el Senado, desfilar ante la Casa Blanca, desfilar ante el Congreso y parar, detenerse ahí sin dejar proceder al gobierno». Era pueblo llano en la calle, eso aterraba a los blancos y también asustaba enormemente a las estructuras de poder blanco en Washington. Eso es lo que consiguieron con la marcha sobre Washington. Se unieron a ella y se convirtieron en parte de ella, tomaron posesión de ella. Se convirtió en una merienda campera, en un circo, en nada más que un circo, con payasos y todo. Fue una toma de poder. Dijeron a los negros la hora en que debían llegar a la ciudad, donde detenerse, qué pancartas llevar, qué canciones cantar qué discursos podían hacer y luego les dijeron que se marcharan de la ciudad antes del anochecer. Pero mientras explotaran bombas en las iglesias y mientras las nuevas leyes de derechos civiles no cambiaran su verdadera condición, a los negros no se les podía integrar fácilmente en la coalición democrática. En la primavera de 1963 el porcentaje de desempleados entre los blancos era del 4,8%, para los no blancos era del 12,1%. Según los cálculos del gobierno, una quinta parte de la población blanca vivía por debajo del umbral de la pobreza. La mitad de la población negra vivía por debajo de ese mismo umbral. Bueno, esto es que estaba, yeah. esto que estoy escuchando es otra Joder. novedad que hemos descubierto eh, indagando siempre en internet <ríe> con un grupo que se llama puro gel puro infierno bueno voy a, a, a, a indicaros que de dónde viene esta banda cómo fue su, su vamos su, su resurgimiento y su andadura por, por el tiempo de de... bueno, musicalmente ellos Purinfierno es la primera banda de punk rock de color negro original eso es lo que se comenta establecida en Filadelfia, Pensilvania en 1974 en el punto más alto de la cultura punk en la ciudad de Nueva York, Londres y Los Ángeles se ha citado por Bad Brains como influencia temprana entre los entre los pioneros del postgaraje rock ácido era glam teatro de finales de 1960 y principios de 1970 Pur Infierno fue de los primeros en su género, comparable con NC5, Sex Pistols, Deep Boys y Jerms. Comercialmente la banda tuvo poco éxito poco y solo lanzó un single. Estas botas están hechas para caminar, no rules. Y un álbum que es, es el que estabais escuchando, que era adicción de Ruido, que es así como se llama la canción, Noise Addiction, que era inédito durante 28 años. Pur Infierno también un álbum inédito producido a mediados de la década de los de los 90 por el miembros de la de Lagans, Nigel nice Neish y Lemmy Kilmister de Motörhead, titulada La Caja La Caja Negro. Este álbum tiene tiene Kilmister Corros de canto en una canción rara titulada The Call. En en 2012 Puro Infierno reformó para jugar su primer concierto desde 1979 en el Festival de la Rebelión, que se hace allí en, en Inglaterra, en Londres. En el Express Ballroom en Blackpool, junto a Rancid, Bascot, eh, Peele y Social Distorsion. Pues bueno, un grupo más que nos llevamos para pa el tintero, para mi baúl, que suenaban totalmente uf, brutales. Mira, si sí, sí, como lo tenemos por aquí, después también lo, lo, lo seguiremos sí, echando, porque está todo el disc uh, y tal. Ha uh, uh, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A mí, a mí la sí, verdad, sí, uh, si tuviera baúl como el tuyo, me lo echaba ahí. No, no, sí, eh, seguro, que voy a buscar a ver si hay algo por ahí para meterlo en el baúl físicamente. Físicamente. A ver, enrobo como un flechazo de Valentín, Ay, san Valentín. san Sant Valentín, Sant Valentín. punk porque nos ha dejado a todos un poco... Eh, Sí, sí, sí. Uh, flipats. Poc calents, sí. poc calents. Molt bé, molt bé. Dedicat a tota aquella gent que s'estima, sigui de sexe que siguin, i s'estimin de la manera que s'estimin, mentre no se facin mal, tu, escolta, a mi... A mi m'ha molt. Que disfrutin, tu. Hombre, hablando ya de San Valentín, si te digo la verdad, en Estados Unidos se recuerda mucho a Sant Valentín, pero no por justamente eh, por el dato de los amoríos. En no. Estados Unidos justamente ocurrió hace ya muchos años, el 14 de febrero de 1929, un tiroteo entre dos bandas yeah. que justamente se infiltraron siendo policías y se cargaron a siete miembros de la banda rival que era justamente para poder controlar todo el mercado allí en Chicago y... Eh, Puntualmente se pensaban que él fue mandado por Al Capone, pero nunca hubo pruebas ni de que fuera él, ni se encontraron justamente a los asesinos de, de, de esa masacre pero sangrienta es, de San pero Valentín. Pero es que siempre su historia se va repetiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasaron justamente en, en un momento muy turbio que tenía Estados Unidos en ese momento. Sí, sí, igual, bueno, de fet, en aquest moment on no ha sido turbio en els Estats no? També, uh, bé, després ja seguirem un pot llegint perquè a part d'aquests anys 60, 70, que ara justament també, de més cronològicament mos estaven que de super guaya aquestes bandes. Doncs, uh, donc, uh, donc bé, ja seguirem llegint alguna cosa i farem un, un petit també retrocess als anys 20, als anys 30. Sí, sí, uh, tinc por aïll algun que podem. Tinc algun perquè després ja sí, també ens sí. cerren en d'engarbe OK. Bueno, era... no és no de los no es de los años 20, 30, però hay un músico que ya en los 40-50 ya hacía cosas bueno, vale pues lo dejaremos así mm -hmm. uh, ¿qué escoltará Mara? pues mira tengo preparado otra pedazo de banda que canta una mujer de color que es tremendamente brutal yo la verdad que las dos veces que la he visto aquí en Mallorca me tiene bueno demasiado cautivado y enamorado tío y es justamente la gran Lisa que caula con su banda de Bell Rice y y escucharemos la canción Sister Disaster Som Bell Rice Somos, dale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 Si les autoritats lo permiten, escoltarem una banda que de Barcelona. Votros? <cuartos> Vinga, va, <laughs> va, no mos coronyi, no mos coronyi amb l'autoritat. Bé, uh, anem per una banda, anem un temps més recent, anem per una banda que s'anama Infame, directament yeah. de Barcelona, Uh, components de patates fritas per el culo i de tot tipus de personatge estret dels container més uh, <ríe> fora dels suburbis de Barcelona aquesta banda fa un tíbit uh, espectacular uh, han vengut si no me'n record malament uh, manca una ballada sí. tocant uh, Son Lleut i la veritat és que ens varen deixar la boca oberta és tota una sabatada cap als nostres orelles i per favor, uh, xicas i xicos, formeu-vos els calzons perquè se quedaran a l'altura dels turmells. Som. Endavant. Sí. Andiamo tutti. Mm -hmm. Andiamo <susurra> tutti. Lo llamaron Cassius Clay, se llamaba Muhammad Ali, por nombre elegido. Lo hicieron cristiano, se hace musulmán por elegida fe. Lo obligaron a defenderse, pega como nadie, feroz y veloz, tanque liviano, demoledora pluma, indestructible dueño de la corona mundial. Le dijeron que un buen boxeador deja la bronca en el ring, él dice que el verdadero ring es el otro donde un negro triunfante pelea por los negros vencidos, por los que comen sobras en la cocina. Le aconsejaron discreción. Desde entonces grita. Le intervinieron el teléfono. Desde entonces grita también por teléfono. Le pusieron uniforme para enviarlo a la guerra del Vietnam. Se saca el uniforme y grita que no va, porque no tiene nada contra los vietnamitas, que nada malo le han hecho a él, ni a ningún otro negro norteamericano. Le quitaron el título mundial le prohibieron boxear, lo condenaron a cárcel y multa, gritando agradece este colegio a su dignidad humana. Eso a es lo que escriu uh, Eduardo Galeano de de Mohamed Ali, de Cassius Clay. Y es que, eh, uh, a toda esa guerra de Vietnam también se estaba formando una buena. Pero bueno, eh, uh, como digo también a uh, un otro libro que es uno de los que estaba leyendo, que se digo Los afro norteamericanos de Juan Manuel de la Serna. Uh, los disturbios raciales originaron, a decir de los expertos, en el sustrato socioeconómico pobre de los barrios negros. Es necesario resaltar que su origen ideológico proviene del movimiento nacionalista del llamado Black Power, poder negro, cuyo pensamiento anticonformista se asocia con las limitaciones de las formas jurídicas que pretendían modificar la actitud de los distintos sectores sociales en lo tocante a derechos civiles. El rechazo a la segregación racial se expresó desde mediados de los 60 en motines urbanos bajo el eslogan de Black Power. Conceptualmente, el nacionalismo implica una conexión histórica de un pueblo con su lugar de origen. El nacionalismo negro recurrió a su etnicidad que lo vinculaba con África como continente y no a una nación específica, es decir, se identificaba consigo mismo y con una mezcla de culturas. No puede dudarse de que el deseo de separación de los nacionalistas fuera genuino a causa de, del rechazo blanco, pero en su sentido más amplio sólo podía representar el regreso a África. Eso era algo irrealizable, pues se trataba de una población compuesta por millones de individuos, además de que la idea ya había demostrado su inoperancia en experiencias anteriores. Esta idea provine, provenía básicamente de la vida y del pensamiento de dos personalidades, Franz Fanon y Malcolm X. Malcolm X nació y creció en orfanatorios, Muy tempranamente se involucró con el hampa y las drogas, por lo que en 1946 fue llevado a juicio dictándosele una sentencia de 10 años de cárcel. Allí conoció a los, integran a los integrantes de Lost Foundation of Islam, secta de musulmanes negros dirigidos por Elías Mohammed, con quien Malcolm se estableció contacto. Al ser liberado bajo palabra en 1952, Malcolm se convirtió en predicador de esta filosofía, que consideraba al mundo cristiano como inherente maligno y de que los negros se tenían que separar para poder sobrevivir. Convertido en ministro de la fe, fundó una mezquita en Filadelfia y editó el periódico Mohammed Speaks. Poco tiempo después se mudó al Harlem neoyorquino, en donde se dedicó a pregonar el separatismo racial, la autodefensa negra y el rechazo a participar a una sociedad blanca decadente. Su popularidad lo convirtió en una amenaza para muchos de los líderes musulmanes quienes, molestos por sus declaraciones, lo expulsaron de la secta, lo que Malcolm aprovechó para fundar su propia institución. En esta época ya había realizado una peregrinación a la Meca y se había cam cambiado el nombre por un árabe. Asimismo, había modificado sus ideas aceptando la posibilidad de que no toda la sociedad blanca fuera maligna e incluso había consentido en que algunos grupos de progresistas blancos pudieran incorporarse a la lucha de los negros. Su vida, la evolución de la filosofía y su muerte violenta dejaron honda huella en el pensamiento afro norteamericano <risa> Bueno, después de escuchar el texto que me va a estar leyendo nuestro amigo Bernat de Mohamed Ali, Cassius Clay, pues bueno, estabais escuchando justamente una canción de Baryon Lee and the Dragon Age, que era Carry Go Bring com Una gran canción de Ska, ya que estamos hoy recordando pues la... perdón, la, la gente que, bueno, que canta en inglés, en castellano, como sea, de color. Ahora pasaremos justamente a otra banda que acabo de descubrir, un grupazo para mí excepcional. Son justamente de Barcelona, están allá afincados, y es un grupo que se fundó el 10 de febrero del 2010 y lanzaron en febrero del 2011 su primer LP, y ahora justamente acaban de lanzar hace poco su segundo LP, que se llama Sometime... Sometime so much ain't enough. Sometimes too, too much ain't enoj. Exactamente. <risa> Estoy muy espeso y me cago en 10. Y justamente es una chica de color que canta de, de Mozambique. Se llama Coco Jean Jean Davis, una pedazo de vocalista que a mí me tiene ahora, por ejemplo, ya te digo, muy cautivado. Eh, me tiene enamorado como Lisa Kikaula. Y tiene una pedazo banda con dos guitarras rítmicas eh un bajo un total, un, un doc saxos, un baritono y alto y un pedazo de batería que es auténtico. El, grudo, el grupo se llama de Est Stettimens. Stettimens y vamos a escuchar la canción. Jajaja. You <bren musicianes> know, some men think us women were like machines. They need a mother, a lover and a friend. And I can't be these three at the same time. So I got tell you ha, ha, ha, oh yeah. Bueno, después de escuchar este pedazo de grupo que se llama Cite Mench ahora lo he dicho bien pues quería comentar también que justamente eh, esta banda eh, está muy influenciada por Aykan, <coughs> Tina Turner eh... Ay, perdón, que me estoy perdiendo un poco aquí el hilo y no sé cómo pillarlo otra vez <ríe> bueno. Jay Brown, Eta James eh, Suga pie de Santo, Rufus Thomas, o sea, mogollón de gente del soul, de Ritman Blues, música negra auténtica. Vale, vale. Pues uh, mire, aquí ya tenía una otra escrita de, de Macomix, que decía así, es, conseguiréis la libertad dejando saber al enemigo que haréis cualquier cosa para lograr la libertad. Entonces la conseguiréis, es la única manera de conseguirla. Cuando logréis esa clase de actitud, os tacharán de negro loco y os llamarán loco morenito, porque ellos no dicen negro. O os llamarán extremistas o subversivos o sub sediciosos o rojos o radicales. Pero cuando llevéis suficiente tiempo siendo radicales y cuando consigáis que suficiente gente sea como vosotros, conseguiréis... Vuestra Libertat. Això és una... ho deia en Malcolm a l'any 1964. I és que, com diu també una altra vegada el llibre de... de uh estaba allí en avance ante el negro aver, avergonzado Malcolm pregonó el orgullo racial para los desesperanzados del norte de Norteamérica racista alentaban al separatismo racial ya fuera mediante el retorno a África o bien ocupando por um, porciones del territorio norteamericano mientras la policía reprimía a los miembros de la SNCC en Mississippi Malcolm declaraba si alguien osa poner una mano sobre ti mándalo al cementerio Y en tanto algunas organizaciones afro-norteamericanas ponderaban algunas de las acciones legislativas en favor de los negros, él decía «Necesitamos a los Mau Mau. Si no quieren tratar con el Partido Democrático de la Liberación de Mississippi, entonces les daremos algo más con qué tratar». Malcolm se sostuvo hasta su muerte como un nacionalista, a pesar de que durante los últimos años de su vida solvizó su concepción respecto al papel de los blancos en la lucha por los negros. Pero el partido de los Panteras Negras surgió en Oakland, California, en 1966, en respuesta a la bruta brutalidad policial y a otras formas de represión racial. Se inspiraba en la filosofía de Malcolm X. Sus fundadores fueron uh, Huey P. Newton, nativo de Louisiana, y Bobby Siel, de Texas, quienes adoptaron un programa de acción de 10 puntos demandaban, entre otras cosas, una política de pleno empleo para la comunidad afro-norteamericana, la restitución de los daños ocasionados por los años de opresión, una educación que correspondiera a las necesidades de los negros, la apertura de los cuarteles para los negros, jurados negros, para los juicios de negros, al fin de la brutalidad policiaca y poder económico y político. Insistían en el lema, el poder para el pueblo, y en la necesidad de aplicar una economía socialista y de garantizar educación y alimentación adecuadas para niños y jóvenes. Sostenían que la única forma de lograr sus demandas era mediante la confrontación armada. El propio Newt, juez Newton fue sentenciado a cumplir dos condenas de 15 años por haber participado en la muerte de un policía. En mayo de 1967, un grupo armado de 26 Panteras Negras entró al Capitolio Estatal de Sacramento mientras la legislatura local se hallaba sesionando para darles a conocer sus demandas. Pues bueno, después otra vez de escuchar un relato de nuestro amigo Bernard, de Malcolm X, me parece que era, sí, Malcolm X. Sí, había una migueta todo entrado, sí, ah, con las panteras Malcolm negras y... y luego lo comenzamiento de las panteras negras que, que, pues como aquí... no, mejor recordándolo también escuchando a otro pedazo de vocalista de color que era Otis Redding, una pena que muriese en un accidente de aviación en el año 68 a la edad de 26 años. Y aquí justamente pues estaba haciendo pues una versión muy buena, tío, de Louis Louis, de Richard Berry. Otro pedazo también de, de músico. Y la verdad es que Otis Reddy para mí siempre es uno de las la grandes voces de la música Soul y Rhythm and Blues. Tengo por aquí, sí, tengo pues por aquí venga. otro otro disco. Venga. Y a ver, a ver. bueno, ponlo y después comento. Y después en perfecta dalí Dale, dale. When I tell you that four and four make eight When I tell you that these kind of make a waste So remember that we got to close the gate, you know yeah, Remember the got the measles And when the fox has got the chicken pox So got a lock in my way in the box, you know And you can tell them, Mr. Fox, I'm coming off the walks Let you, don't you be crazy Never you will, baby, come on down me, no matter what I've ever see, my son will lead the ways I will play, yeah, so well, you got to believe in me, got to let the music move you, yeah. baby, so you got to live the life you live, yeah. till you got the love life you yeah. live. One and one makes you means to never make you blue, I means I never turn my back on you, Still, I'll never come up with you, but I just got to tell you, got to tell got to tell you, till you say I'll never meet Baby, when I say that love is real and pure, when I mean love is something, oh, doctors can't cure, and that is what I could give you, just to think, a little bit to move on, I'm going to So you got to keep it coming through and through, because I want to see your face, I'm a... Until you bop big score One on one will make you do And two and two, two will makes you four Three and three make the six So let me tell you baby Baby don't you play no funny tricks But I'm holding the biggest disc in the pack Cause I'm holding double six Woo! Oh, till you about a double six Who's that? Vaya tarde que estamos dando aquí de, de entre soul, punk y rhythm and blues. <risa> y un poco también de hardcore. Bueno, estábamos escuchando antes a Lee Perry con la canción Doble Six. Jamal cae en lo Y ahora estamos otra vez escuchando a Lisa Kekaula, pero con la banda que tiene ahora, <coughs> eh, que se llaman Lisa and the Lips, Lisa y los labios, con la canción Merry Christmas. Y bueno, pasaremos justamente, que quiero recordar a que no lo haya sabido, que justamente estuvo de gira por aquí, por, por España, en Valencia, que he visto yo el vídeo, la banda Exploited, y justamente cuando se fueron para Lisboa, eh, tenía que tocar la banda, han suspendido la gira, ya que tenían tanto por allí como por Europa, porque eh, el cantarte, un Whitey, pues ha sufrido un, un infarto de, de corazón. y Entonces, de aquí le vamos a hacer un pequeño homenaje para que se recupere pronto y pueda seguir haciendo lo que más sabe hacer él gran punk, o sea, escucharemos de la canción God City Queen. Que la decisión de Satashakur de unirse a los Panteras Negras tuvo lugar poco después de que Edgar Howard ordenara a los 40 eh, y una oficinas del FBI que intensificaran sus esfuerzos para sacar a la luz, desbaratar, confundir, desacreditar y neutralizar por todos los medios posibles a las organizaciones nacionalistas negras y a sus líderes. El Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos, el Congreso de Líderes Cristianos del Sur, la Nación del Islam y por encima de todos los panter las Panteras Negras. Fueron elegidos como objetivos concretos, como lo fueron, entre muchos otros, Storkel Carmichael, Rob Brown, Elias Mohamed, Fred Hampton, Mark Clark y, como veremos, Asata Shakur, también conocida como Joan Chessinard. Como ahora, resulta evidente, el FBI, en cooperación con fuerzas del orden a nivel local y estatal, llevó a cabo una campaña cuidadosamente orquestada de inteligencia y contrainteligencia, iniciada al menos en 1961 y diseñada para criminalizar, calumniar, acosar e intimidar a Satashakur. Para cuando fue tiroteada y detenida en la autopista de peaje de Nueva Jersey el 2 de mayo de 1973, pesaba sobre ella una orden de búsqueda y captura por varios delitos de extrema gravedad. El FBI y la policía de la ciudad de New York habían generado un volumen masivo de propaganda prejudicial con el objeto de crear una imagen de peligrosidad y de que fuera declarada culpable por los medios de masas bastante antes de que hubiera tenido lugar ningún juicio. Se habían emitido órdenes para detenerla viva o muerta. Ella describe la zozobra y el terror cuando comenta Fuera donde fuera, tenía la sensación de que si giraba la cabeza en cualquier momento me toparía con una pareja de policías que me seguían. «Si miraba por la ventana, allí estaban, en mitad de Harlem, delante de mi casa, dos hombres blancos sentados leyendo el periódico. Incluso hablar en mi propia casa me daba un miedo de muerte». Asata ya no podía volver a casa. Estaba en la lista de personas más buscadas del FBI, acusada de ir armada, de atracos a bancos y posteriormente de secuestro y asesinato. El 10 de julio de 1972 apareció en un anuncio a toda página publicado en el periódico neoyorquino Daily News una fotografía, presuntamente de Asata Shakur, tomada en la escena de un robo a un banco que había tenido lugar en 1971. Era el duplicado de un póster que se puso en todos los bancos de la ciudad y del estado de Nueva York en oficinas de correos y en las estaciones del metro. El anuncio, el anuncio que rezaba, se busca por robo a mano armada, recompensa, 10.000 dólares, aparecía sobre cuatro fotos, una de ellas de una mujer presuntamente tomada durante el robo al banco en 1971. Bajo la foto, en grandes letras mayúsculas, aparecía el nombre de Joan Débora Chesimart. Durante el juicio por este delito, que concluyó con una declaración de inocencia, el jurado descubrió que no se trataba de una foto de Satash Akur, la foto había sido hecha pública por el FBI y la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos, quienes se la pasaron a la Clearing House Association de Nueva York, una asociación de bancos que fue quien colocó el anuncio y los pósters. Incluso después de que ella fuera declarada inocente de ese robo en enero de 1976, en marzo de ese mismo año apareció en el Daily News otro anuncio en que se ofrecía la misma recompensa por la captura de ladrones de bancos que seguían en libertad. Esta vez, sin embargo, la fotografía era claramente de asata con la palabra capturada, escrita claramente en diagonal encima. Este póster apareció dos meses después de la declaración de inocencia por el robo de agosto de 1971, dos años después de que fuera declarada inocente del robo a un banco en septiembre de 1972 y cuando no existía ningún cargo contra ella por atracos a bancos. que és curiós, és curiós, perquè la veritat és que llegint aquests relats de, de Nassata Shakur, que és la... que, bueno, eh, el nom de Joan Chessimart és el nom que ells diuen d'esclava, de, i ell se va posar eh, el propi nom de Sata Shakur de persona lliure, igual que en Malcom X, també eh, se va posar la X com a desconeixedor dels seus cognoms reals, que es va posar la X com a això, no? I, a més, també ho comentava en Malcom X que eh, s'havia posat la X també com a ser exesclau, també, és una X de passat, no? per dir-ho manera. I de comentar no? de que de totes aquestes acusacions que li arribaven a la Sata Shakur eh, totes van ser absoltes o els eh, eh, judicis sobreseïts, excepte de, que la varen acusar d'assassinat a la policia que justament pareix que tot s'ajunta. No? Al final tothom acaba sent condemnat per, per el mateix delicte d'assassinat a la policia com en el cas de i Bujamal. Jamal. No? Sembla ser que allà tots els poders fàctics i tota la moral Guasp uh, d'aquests uh, d'aquests nord-americans blancs doncs uh, acaba anant en el mateix lloc, a dur uh, a la gent al, al mateix lloc, no? Un assassinat d'un policia ja és cas tremendo, no? I això sí que no tenen lliures. Així com uh, tots els atracs en els bancs al final s'havien demostrat la seva innocència, doncs en aquest cas uh, tot i que realment no, no tenien proves feia sense que ell hagués disparat ni res, igual que en el cas de múmia buja mal doncs uh, al final són condemnats i en el cas de múmia buja mal a, a mort en no? mm -hmm. uh, l'actualitat Sata Shakur viu a Cuba i, i segueix sent una, una persona buscada per la com, com abans hem llegit per, per, per govern nord-americà I, bueno, i ara estàvem escoltant justament en els Bad Brains sí, estàvem a The Bad Brain, la Bad Brains la cançó Actitud de su primer LP per a mi uno de los mejores i era para, pues, justamente por recordar que el 13 de febrero ah. justamente pues, su cantante HR que se llama, se llama Peter Hudson Pues cumplía 58 añacos, y o sea que... De aquí, Moldeins. Moldeins. Moldeins, tío, y sigue con tu brecha, que es total. Bueno, tenemos por ahí también una referencia. Sí, eh, andamos a escoltar una banda que se llama Mother Finest. Finest. Los Amos de la Madre. literal puede Los Amos de la Madre. Es una banda de funk rock pionera fundada en Atlanta, Georgia, per dos tipus que s'anomen Baby Jean, Kennedy i Glenn, Doc Murdoch a 1970. La uh, se música és una mescla de ritmes de funky, guitarres de rock pesat i vou, una vol molt expressiva, uh, tenen un parell de singles, uns LPs, però bueno, és un poc es un poco confuso lo que pasa por aquí pero bueno, si voleu los singles son que... Fire, Baby Love uh, No one to Come Bake uh, Love Changers y Pies of the Rock sí. mm, de finales de los 70 si, sí. pues si vols para hoy me pongo a no eso, no pues por yo es totalmente nuevo, no puedo opinar opinando después escuchamos y opinamos después a ver Rocky. qué tal suena venga <laughs> va, va. What makes the man go crazy When a woman wear her Dress so tiny What makes the man go crazy When a woman wear her Dress so tiny Marcus Garvey, conocido como el Moisés Negro, emigró a Estados Unidos en 1916. Después de haber trabajado en Panamá y Costa Rica, llegó a Nueva York con el propósito de fundar una sucursal de la Universal Negro Improvement Association y una liga de comunidades africanas. La primera sucursal de esta liga se abrió en Nueva York, en donde inició la publicación del semanario Negro World. En los cinco años siguientes había construido una organización con varios millares de miembros de origen africano en Estados Unidos... ...las Antillas, América Latina y África. A la institución principal le siguieron una serie de organizaciones auxiliares que tenían en común lograr el sueño de Garvey... ...unir a los pueblos negros del mundo en un país con un propio con un gobierno propio. En 1919 contaba con 30 sucursales ubicadas principalmente en los guetos de las ciudades del norte... Otras de las organizaciones auxiliares eran la Universal Black Cross Nurses, Universal African Motor Corps y líneas de vapores Black Stars y Black Eagle Flying Corps. Y hacia 1921 se constituyó formalmente la empresa The Empire of Africa, que se había negociado con el gobierno de Liberia, mediante el cual se pretendía domiciliar en tierra liberiana a un importante número de inmigrantes afro-norteamericanos, siguiendo la idea de Garvey de que naciones negras libres e independientes dejaran su huella en la civilización, arrojando una nueva luz sobre la cultura humana. En 1920, Garvey convocó la Convención Internacional de Pueblos Negros del Mundo, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, en la que se nombró a Garvey Presidente Provisional de África. bueno, justamente esto ha sido un relax total, recordando a ese pedazo pianista ciego, Ray Charles, con su, con su canción Ray Charles Blues, auténtico, justamente por eso, para acercar al, a la música que se hacía ya por allí, por los años 40-50, relajante para tomar un chupito de Jacks y fumando un cigarrito mientras escuchas buena música. On the rocks, on the rocks. Ray Charles, donde estés, siempre te recordamos. Un gran músico que también influenció mucho en la vida de, del movimiento negro allí en Estados Unidos. Y ahora pasamos justamente con otro grupo que habíamos puesto antes, pero bueno... Más que poner al, a uno de los autores que hizo la versión, porque el coautor, ahora no me acuerdo, sé que Es, es Jimi Hendrix. Es, uh, no, no Jimi Hendrix hizo la versión, uh, pero el autor auténtico me hace que se llamaba Johnny, es? no sé qué, ahora no me acuerdo fácilmente. O a lo mejor me estoy equivocando. Be, uh, pero bueno, equivocarse es de sabios a veces. Uh -huh. Escucharemos a mejor. Rectificar el, es de sabios. No, <risa> es, es, humano y es humano. Es humano, pero mal. yo creo es que si justamente <risa> me, gusta, <risa> me gusta más equivocarme vale. que rectificar. Porque, bueno, rectificar es justamente pues llevar la razón a alguien que justamente te está... Eh, corrigiendo. <risa> bueno, no, no, me, ya está, me callo. <risa> me callo, me, callo. <risa> me gusta discutir a mí a veces también. Ah, uh, bueno, pues ahora o no olvidemos de Jimmy Hendrix, ¿es ¿verdad? Venga. Y pondremos la canción All pero versionada por Body Count. una gran canción, eh, yo, recordando, no sé, cualquier historia que te pueda passar en la vida. Bueno, ahora ha descubierto, me parece que de quién es. Está realizada per un artista que se Billy Roberts. Bueno, i aquí ja estem encaminant els 10 minutets últims del programa. Jo volia acabar de, de presentar els llibres, recordar-vos a, a Sata Shakur, una autobiografia del prefaci d'Àngela Davis, de, eh, editat per Capitat Swim, Uh, hem estat llegint també un llibre d'un personatge que m'agrada molt que és l'Otra Història dels Estats Units de Howard Thin que té un altre llibre que també se diu Com parar un tren en marxa que també és molt xulo, és una autobiografia que se diu, bé, Howard Thin i està editat per otras voces. les altres voces Nada de Bardo Galeano, Con del fuego 3, El siglo del viento en Jerry du Rubin de, amb els llibre Do i Los afro-nortamericanos de John Manuel de la Serna Uh, que comentàvem també abans que és un llibre petit però la veritat que molt interessant i... Bueno, recordar al que l'apetezca venir esta noche a ver un concierto totalmente brutal y apoteósico de rock and roll, esta noche en la Banca café de Palma, el tercer molino me parece que es, tocarán esta noche eh, de chuletons otra vez allí en, en marcha y en la carretera eh, conjuntamente con el hombre lobo internacional tenían que tocar soy pool mail es mail pero por a, eh, problemas ajenos a un familiar de una de las componentes han tenido que suspender justamente ese concierto conjunto con nosotros ya he revelado que soy yo el cantante <risa> y bueno y bueno a saber que bueno eh, a partir de die y media habrá pues un show del de hombre lobo internacional y chuletons la verdad es que en la entrada son tres euros al que le interese venir també dir-vos que divendres dia 21 de febrer a les 8 a les locals de CNT eh tindrà lloc eh el Cinefòrum que amb la pel·lícula eh, de la injustícia a la solució. I divendres 22 a Catastroica de 1200 del 2012 a Gràcia dirigida per Aris Hadziet Fanau i Caterina i llavors també eh, a, a l'coxarxa el dia 22, el de 7 a 45 a les 10, 40, a les 10:15 eh, tendrem també eh, documentar un altre futur, altre futur. I, bueno, i llavors també comentar la, el Noti perquè, perquè aquí evidentment li agradin aquesta banda. Sí. que uh, tocaran va, el dia 4 de maig, això ho avançam, per si hi ha algú que, que vulgui venir cap aquí des del continent. Uh, tocaran los crudos, de mundial y aspirinar infantil a sa possessió. Uy, volen de poner más cascos, sus genolleres y sus colzeras aquí. Bueno, hablando de, ha de cascos... Hablando de cascos y tal, también a quien le interese. mañana en son moos a les 12 habrá un partido brutal de fútbol americano que justament. Nos jugamos el primer puesto, los voltos contra los Alicante Sharks. Muy bien. Y, ¿de dónde comenzamos a despedirnos? Sí, eh, estamos aquí en 1984, ya nos vamos despidiendo. Eh, eh, este programa se lo quiero dedicar a fe de que no está aquí. Y vamos a terminar con un, un respetable <coughs> músico, que también nos dejó ya aquí hace ya un tiempo y el 6 de febrero si Bush está vivo Bush se cumplió 69 años y como no estoy hablando del gran Bob Marley y su canción Soul Rebel Soul Rebel j Ràdio Bronca 104.5 de la FM dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9 Ràdio Bronca 1984 I si encara en vols més escolta'ns a Ràdio 77 1984, desde Tito Yata a la resta del